Eh, las enfermedades que se podía producir, las autoridades de la ciudad abrieron lo que por entonces eran las antiguas canteras subterráneas que estaban por debajo de la ciudad y la convirtieron en un cementerio, metieron allí todos los huesos, todos los, los cadáveres, de hecho las paredes están cubiertas con tibias con eh, calaveras, fémures y demás, y allí quedaron totalmente encerradas al margen de la superficie hasta 1861,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 Uno de los sitios, yo creo que el mundo subterráneo, la parte del mundo subterráneo más llamativa del mundo, eh, es una de las grandes obras eh, de los últimos eh, decenios, del último siglo, eh, de hace casi o un poquito más eh, de un siglo. Lo, el metro de Nueva York, eh, los eh, canales eh, del metro de Nueva York, los eh, carriles... Eh,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 Y, y bueno, le permitió, le acompañó y le y pudo ver estos visontes de arcilla que, que también recomiendo a la gente que, que si puede encontrar el artículo que escribe para El Diario punto es y ver la fotografía que él envió de, de la obra de estos visontes, la verdad es que es impresionante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 el su mundo con el su suelo. gracias un auténtico placer muchas gracias a ustedes